꿈이있다이 기진거예요너이제내가되는거야 yeah, Yes, yes, you made me、Hot、 따라오른무대위너와이마주치는순간멈춰버린너와나의 crazy tonight 기멈추지마라나를유혹하려하는너의마음알아 ノイモンチータラアナイエイドキッチンパンダグロゲア 우리형어울린다고생각해이리너그만이자리로돌아가라다알고있었어잊지마우리들을위해서박수치는단한명만있더라도우리한테는력스타야 ほんとぼりのないクレ t ジー29 Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a las 10 con Ayuma. Este lunes 18 de marzo,、eh, las 10 del día de hoy serán dedicadas a Lee Junki, nuestro hermosísimo actor de dramas históricos, alias mi concubino. Ok, no, pues. Bueno, muchas chicas ya la conocen y ya, está, ya saben que es propiedad mía. Así es que prohibido quer quererlo fangirlear. Así es que tache. <risa> ok, no. Bueno, chicas, espero que este, este programa les guste. Está dedicado a Lee Junki y a todas sus m ú s i c a, su, a su música, Aunque muchos l o conocemos más como, como actor. Este, pero también es modelo y cantante. Y aunque no lo crean o aunque no lo sepan, pues tiene su, su discografía. este Acabamos de escuchar una colaboración que realizó con Lillori en diciembre del 2006. Se llama Anistar. Espero les haya gustado. La verdad es movidilla.、Mm. De hecho, él baila muy bien en todos sus conciertos, se, se luce bailando. Entonces, este, pues bienvenidos a las 10 con Ayuma. Hoy no tengo invitada, bueno, sí tengo invitada, pero no quiso hablar, así es que estaré solita en micro. Pero aquí, pero no estoy sola, así estoy bien acompañada. En fin. Un saludito a todos los que nos están escuchando por chat, por TuneIn, por K-Pop.es, en Facebook y los que están en WhatsApp. Muchas gracias por escucharnos. Espero este programa les guste. Entonces, vamos con una cancioncita. Vamos empezando por nuestro top y regresamos para. Platicar un poquito más de él, de su discografía, este, pues de sus dramas no tanto, los mencionaremos solamente, ya que muchos ya los conocen. La verdad es que es muy buen actor.、Eh, recuerdo mucho que antes le decíamos que el rey de los, de los dramas o históricos realmente hizo bastantes、eh, este, consecutivos. Entonces, Vamos a escuchar primero que nada el número 10 y el 9, y regresamos para platicar un poquito más de, de él. Estas son las 10 con Ayuma en Radio K-Pop México: la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. The Avengers! DRUPPIN、hey. hey. It'll just fall Emotionless, pressing me by But you will as me my fiery eyes It's in It's without pain the soul a a love love our hope for you grow It's e m と t i o n って待っ Chicos, regresamos. Les gustaron estas dos canciones.、Eh, la canción número 10 fue Closer del lanzamiento de su álbum c b s i de enero del 2013. Y la canción número 9 fue f i n a l l y Ace del álbum m y t e r de diciembre del 2013. ¿Qué les parecieron estas rolitas? ¿Les gustaron? <risa> ok, este. Bueno, vamos platicando un poquito más de él. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Bueno, él, su nombre es Lee Jun-ji. Lee Jun-ji. Es actor, modelo, cantante. Que nació el 17 de abril de 1982. Apenas para mí. <risa> ok, no.、Eh, nació en Bunsan. En Corea, mide 1,78 kilos, pesa 66 kilos. Que yo digo que pesa un poquito menos. Bueno, no es que lo haya cargado, ¿verdad? <risa> Eso quisiera yo, pero, pero no, no. Y este, tiene a, a sus papás y a una hermana menor. Bueno, no sé ustedes en, en, en qué drama lo conocieron por lo regular. Pues la mayoría lo conocimos en los dramas. Yo, la verdad, ahora sí que lo, lo. La primera vez que lo vi fue en el. Ahora sí que en su película debut, en donde se fue a la estrella t o a la de El payaso y el rey. No sé si alguien más la ha visto. es Es una película muy buena. Ahí este. Es, trata un tema. Mm, mm, mm, mm, ahora sí que. p u e d e decirse homosexual? Sí, pues sí. <risa> bueno, <risa> este, bueno, él había intentado en, este, estudiar artes escénicas、eh, en la secundaria. Después de haber una actuación de Hamlet, se mudó a Seúl con, con el sueño de convertirse en trabajar en la industria del entretenimiento. Este, y así ingresar a la, al Instituto de Artes de Seúl. Estudió y trabajó este, durante un tiempo para poder ser aceptado en, en, en, este, en el instituto. Él debutó como modelo en 2001 y en 2005 fue el, el, el debut y el, el ascenso a la fama, que fue con la película El Rey y el Payaso. En donde él interpretaba un payaso algo pues afeminado. Era el típico niño bonito del cual el rey se había enamorado. Pues más que enamorado, encaprichado. Se había. ¿Qué se puede decir? Como. Bueno. Lo、había traído demasiado para que entramos en detalles. <risa> bueno,、eh, de hecho, ese, esa e e s película la, el, fue muy premiada. Este, tanto él como la película fueron bastante pre premiados y elogiados por la actuación que él tuvo. Este, de hecho, él comentaba que no era la intención de él ser el niño bonito, pero. Pues la verdad es que sí es muy bonito. t i El n e e personaje, las facciones tienen, tienden e e n n t i a verse femenino. Por lo menos en la, en la película, este, el hecho de verlo con el cabello largo, suelto, con las facciones tan finas que tiene, sí. Pues sí, la verdad sí se ve demasiado bonito y demasiado femenino. Este. No sé si alguien ya la haya visto. ¿Tú? no la has visto, es muy buena.、Vela. Se las recomiendo a quien no la haya visto y al que ya la vio, pues que la v u e l v a l e A ver, sí. Ah, les comento quién está aquí conmigo. ¿No? No, no, no quiso. Bueno, no quiere que diga quién está aquí conmigo, pero pues algunos ya van a saber. Pues sí, la verdad. Uff. ¿Cuántos dramas no ha participado? De hecho, este... ha participado en, en varios dramas. Este, algunos, vamos a platicar algunos. Como Secret Queen Ma、m m、Makers, que fue la última que, que realizó.、M、no, no ha sido la más conocida, la de Mon o Lovers. Pero sí ha sido de las últimas más famosas de él. Anterior a esa fue la. la Lawless l a y e r muy buena. De hecho, en e s o s ya se quitó el, el estereotipo de ser el. ¿Cómo se llama? El actor de dramas históricos. Y en en Criminal m i n n s también. La sí. En, de hecho, e l l a w l e s Slayer tiene una escena que, la verdad, estoy tratando de recordar algún drama donde él tenga una escena de cama. Y casi no tiene, o sea, casi no tiene. Y en l a u s e r l i e r tiene una escena de camas a í con quien d s ¿qué? Ya, en la primera noche. ¡Oh! ¡Ay! Pero, y fue muy buena, la verdad, sí, fue muy buena. Sí, Dejó así de, ¡Oh! ¡qué envidia! ¡Qué envidia! Y la verdad, nunca me imaginé que con la chica tuviera tanta, tan buena química este, a través de la pantalla. Sobre todo porque fue después de Moon Lovers. Y para quitar el, la, esa química que había con i u era muy difícil. Sin embargo, sí, sí siento que lo lograron. A lo mejor、mmm, no fue tan famosa como Moonlovers, pero sí fue, una, fue un muy, muy, muy buen drama. Y, y, sí, y, y sobre y s todo por el cambio tan drástico que dio de de todo de, de haber terminado históricos, históricos, y de repente, pum, se va al, al, a la acción. Bueno, que siempre le gusta la acción, siempre le ha gustado. Y él estudia j u d o d e g s a el ándale, le gusta mucho el j u d o estudia j u d o Y le encanta que. Me encanta que a él le encante <risa> que. Este, que él, para todas sus este, escenas de acción, no, no utiliza dobles, él las realiza. De hecho, en un. No recuerdo bien en qué Dora m a s sí se llegó a lastimar、eh, haciendo un, una, una escena, pero、no、me, se me hace que fue en la de Mentes Criminales, fue en donde se, se lastimó. Este, pero también.、Eh, Fue, fue una actuación. Ay, es que, Dios mío, yo lo idolatro, ¿qué te puedo decir? <risa> Mejor vámonos con el top 9. No, ya ven, ya no s é e n en qué voy, el top 8 y el top 7. Entonces, vamos, escuchamos estas dos rolitas y regresamos para platicar un poquito más de él. Este, ay, aunque se me hace que. Yo creí que iba a ser un tema así como que rapidito, pero ya desmenuzándolo es bastante. Bueno. Vamos,、bueno, estamos escuchando las 10 c Con Ayuma de Lee Jun-Ki en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Bueno, regreso. So uh, uh, I've been waiting for a long time. 《それ설렘가득한추억이 ウィアキー、ハンケアンウィシガニ、ナミドチニ、タシマラケノイ、ケ なるほどな、まるで、なるからぼうたのもとち、くっつく멈춰버렸던、그날밤。그때의っ더い다가서지못한내게환한미소를지어。 I'm gonna Chicos, regresamos. Dos canciones. ¿Qué tal les pareció? <risa> ok, escuchamos My Lady. Es del álbum Exhale, el mini álbum de noviembre de 2014. Y la posición número 7 escuchamos Kim Beslow del álbum t h e l i g h t De hecho, es el último lanzamiento que él hizo en diciembre del 2018. En el cual、um, sigue en tour. De hecho, hace poco se presentó en Tailandia y en Singapur. Este, espero les hayan gustado. ¿Qué les parecieron? Pues son movidonas. Yo siento que es como que K-pop que conocemos muy popero, muy. O sea. A veces sí, como que le mete un, un poquito el electrónico en algunas melodías. En otras es. Bueno, a mí se me hace muy poperón. p Pero me gusta, me gusta, me agrada mi chicuelo hermoso. Bueno. <ríe> sí, ya sé, estoy muy enamorada de él. Lo sé, lo sé. Que no oiga mi marido, ¿verdad? Pero. Topacio. Yo te amo, pero mi concubino es mi concubino. <ríe> bueno, seguimos con sus dramas. Este, tuvo una. También participó en 7、no, First Kisses, en donde participó en un episodio donde eran los 7. No,、eh, es un capítulo de, de, de él, donde él es uno de los 7 chocuelos del, del primer beso. Está bastante simpaticona, es como un mini, mini drama. Realmente creo duran muy pocos l o poco minutos u y pocos m los capítulos. y Aunque él se ve genial. <risa> ah, ok, ya. Bueno, sí, lo sé.、Ya. Antes de e s e en 2016, pues tenemos a, a su gran drama, Moon Lovers, donde, ay, donde uno se enamoró más de él, donde fue el, el príncipe. El chico malo, pero qué bueno estaba. Pues no, yo digo que no era el chico malo, fíjate. Era el chico bueno que parentaba malo y resultó ser el más bueno de todos. Eh, eh, o sea, yo quería segunda parte, por Dios. Pero a la vez, si、sí, quedaron a deber mucho en la serie, como que dices, bueno, y luego se van a reencontrar, no se reencontraron, qué va a s e r qué no sé qué. Pero a la vez digo,、eh, ¿y, si no, ¿y si hacen la segunda parte y no.、Eh, no sí, concuerdo, no, no llena las expectativas, dices, ah, ok, mejor no hubiera habido se segunda parte. Se queda así.、Eh, pero, o sea, todos esperábamos que se reencontraran en el futuro. Quien diga que no, no le creo. <risa> ok, también tuvimos. Tuvo un cameo en She Was Pretty 2015. Y anterior a esa, en 2000, anterior a, al cameo, tuvo en Scholar Hugo's Tonight, donde i n t e r p r e t a un vampiro. Este, wow. Bueno, es que, wow. Realmente de vampiro se ve muy bien. Aunque el vampiro de ese drama. a、wow, e l malo maloso del mal? Sí, ok, sí, tienen razón, no me desvío del <risa> tema, <risa> pero ¡wow! <risa> sí, se las recomiendo y ya me platican. De, ¡Ah, sí es cierto! Este, de, tienes r a z o n es ¡wow! ¡Wow! Pero sí, la verdad es que es wow, muy wow. <risa> ok, antes digo, chinga, me alargué con esto. Díganme algo.、Mm, antes de eso, de Joseph Scotter en 2014. En 2013, Two Weeks. En 2012, Aran and the Magistrate. En donde él interpreta el OZ. Es una de las. s de l o Os que tiene él de. Bueno, ha h cantado también el, el Os de. Este, Moonlovers.、Mm, ahora sí que tiene él su versión. Pero, ahora sí que la. El Os que realmente. Él, es el. Ahora sí que el original que él cantó desde un principio. Es ese de Aran and the Magistrate. Eh, de hecho, viene nuestro topcito, viene nuestro top. Más adelante lo vamos a escuchar. Y este, en 2009, Hero. En 2008, Gilgemai. No sé si se pronuncia así.、Ah, bueno, ya saben que Aide siempre sabe cómo pronuncie. Así、ah, es que si alguna duda tienen, mándenme en WhatsApp y ya les digo: o、ah, Es que lo pronunciaste mal. Es, así no. Suele pasar, suele pasar. A mí me pasa mucho. Pero, en fin. <ríe> y también tenemos.、Ah, ok, camiones por aquí y por allá. <ríe> y la intervención de los automóviles y los camiones, esas no cuentan.、Um, también tenemos Time Between Dog and Wolf en 2007.、Um, también tenemos otro cameo en 2006 en Proposal. Y My g i r l en 2005. Oh, My g i r l No sé quién ha visto My g i r l Donde él trae un.、Um, aunque es el frenzoneado, que recuerde. Pobrecito de mi concubino. Este. Pero trae el look de cabello largo. Ay, se ve tan mono. Y luego es que. Bueno, ahorita está muy delgado. La verdad, sí está muy delgado. Este. Yo creo. Mi brazo le da doble vuelta. <risa> es del tamaño de mi brazo. Ok, no. No, bueno, tanto no dijimos, pero sí, sí es muy delgado. Y en ese、eh, con ese look se ve con su carita más redondita, más. y m á Se s ve más chiquitillo. p e r o pues es que obviamente es más chico. Estamos hablando del 2005. Pero sí, ahorita sí está más delgado. Pero la verdad. Sí, es que, exacto. Hace mucho ejercicio, muchísimo. Se cuidan mucho. Está delgado, pero se quita la playera y dices wow. <risa> no, no, es.、Eh, no, exacto, no es un delgado así. Un, ¿Qué le dicen acá en mi tierra? Un ñanguito. <risa> un espaguetecillo. No, no. Está wow. <risa> la, es la frase del programa de hoy. El wow. No, es que por Dios, es que. a y Sí, es, no, no estamos hablando de. De cualquier hijo de vecino. <risa> bueno, ok, e seguimos. t s e este Después de eso、eh, fue Watch All I Do、mm, en 2004 y Star Ico en 2004 también. Y aunque su primera do drama donde él hizo su. Su debut fue un cameo en Not Stop 4. Este, bueno, esos fueron los dramas que él ha realizado y en los que ha participado. ¿Cuáles han visto? Platíquenmelo. Yo, la verdad, sin temor a equivocarme, dos. Dos no he visto. Y eso、eh, se me hace raro, ¿eh? O sea, ahora que estuve buscando y checando, dije: ¡Oh, por Dios! s Eso no es justo, eso no sé. Sí, eso es como. No, no, una falta de respeto a, a mi concubino. O, no, no. Mejor no dije nada. O sea, borremos eso. <risa> <risa> <risa> <risa> pero no importa, me voy a poner al día en estos días. Bueno, eso espero porque tengo mucho trabajo. Pero en fin, la Godinés, la Godinés. Este. Nos vamos a con su película.、Mm, con sus películas. Bueno, de hecho, su última participación en películas fue en Hollywood, donde participó en Resident Evil VI, The Final Chapter, en 2017. ¿Qué creen? No, mejor ni digo, porque no la he visto, es que no soy muy amante de esas películas, pero la tengo que ver, mi c o n c u b i n o lo amerita. Y luego, sobre todo, porque estuvo. De hecho, fue donde adelgazó más. Porque tenía todas las. este, De hecho, él interpreta a uno del, de los. No matan al último, pero. <risa> bueno, me lo han dicho. <risa> ah, sí, perdón, lo siento para el que no lo ha visto. Pues ni yo lo he visto, ya sé que lo matan, pero en fin. <risa> este, pero sí, él, él trabajó mucho para las. Las este, tomas de acción, las escenas de acción, y fue cuando agarró muy buen cuerpo.、Mm, de hecho, es muy curioso porque las entrevistas con la, con la protagonista, él fue el que le enseñó el corazón de los dedos y, y a cómo todos los coreanos se volvían locos cuando todos los este, americanos hacen con los dedos el corazón. ¡Ay, y、oh, tan hermoso él! Pero bueno. Y、mm, de ahí vamos a otros, otras películas.、Mm, de hecho, como que tomó su tiempecito.、Eh, de, mm, del 2007 al 2016, como que se dedicó de plano a puro drama. Puro drama. Porque películas casi no tiene en, en esas fechas.、Ah, tiene antes. De hecho, tiene antes. 2016. La de Never Say Goodbye. Ah, que también vamos. Ah, Creo que sí, por aquí tenía el, el, el, el Lost. Lo canta. Pero es china. ¿Es chino? Bueno, yo lo escuché en chino. Bueno, ay, olvídenlo.、Ah, no, no es cierto. No, sí. De hecho, la, tengo la versión en chino. Es, es chino. A ver si ahorita la ponemos. Y Virgin、um, Snow. En 2007. Que e r a los que les comentaba, es, son nueve años de diferencia entre una película y la otra, o sea, se tomó bastante tiempo. Pero si checamos los dramas que hubo en esa época, fueron muchos los que hicieron en ese, en ese tiempo. Y en 2007 también hizo la de May 18, mayo 18, 18 de mayo. Después Flight Daddy Fly en 2006. En 2005,、eh, el. Eh, la película que l a llevó el estrela, el, al estrellato, que es la de El Rey y el Payaso, y tuvo otras dos en 2004, Flame Boys y The Hotel Venus. Tiene muchos, infinidad e s de, de anuncios, como ya hemos comentado, pues es, es modelo. Este, Un muy buen modelo. O sea, wow, <ríe> tenía que decirlo así.、Si、no, no. Sí, tiene de, de, de Kleenex, de, de Everlast, de Giordano, de Samsung, de Pepsi, sí, sí, de McDonald's, de KFC. Kf ¿sí? Kf Uf, Bueno, tiene bastantes comerciales y este ha salido también en bastantes. este... Videos musicales.、Mm, de hecho, al principio les comentaba que él hizo una colaboración con c Li Yori,、eh, se llama Enistar. Vean el video, él sale y, y aparte de que le canta, pues también sale en el video. Y es curioso ver que, que, que el celular, tipo de celular que usan, porque dices, uy. sí e s t e bastante antiguo. Te <risa> quedas, ah, caray, s、si、ha avanzado mucho la tecnología. Nada que ver con el tema, ¿verdad? Pero pues se me ocurrió. <risa> bueno, vámonos con el. ¿En qué nos quedamos?、C、siete. Siete. Escuchamos el diez, el nueve, el ocho y el siete. Sigue el 6.、Ah, aparte de no saber pronunciar, no sabe contar. Ay, Dios mío. Ok, vámonos con el número 6 y el número 5. Híjole, eso le pasa a mi compañera por no querer estar en... con micrófono. Entonces, ¿de qué l i s Bueno, no es que te ignore. Aquí estás, te platico. De hecho, ay, olvídenlo. Ok, yo, aquí una gente loca. Yo, ay, de. Bueno, chicos, vamos a escuchar el número 6 y 5 y regresamos para platicar un seguir platicando de Lee Jun-ki. Estas son las 10 con Ayuma de Lee Jun-ki. Estamos en Radio K-Pop México, la música que se ajusta al estilo. ¡Regreso!